Bienvenidas, bienvenidos un día más a Berrión, el magazín de actualidad de Berriozar y Riatia. Hoy es viernes 28 de septiembre de 2012, comenzamos una nueva edición del magazine Berrión. Lo hacemos como siempre, ofreciéndoos toda la información del tiempo aquí en Berriozar. Ahora mismo tenemos una temperatura de 13 grados, eh, con cielos eh, despejados, aunque con algunas eh, nubes. Nubes que parece ser que irán eh, haciéndose cada vez más intensas y con eh, posibilidad de lluvias durante todo el día. Eso es lo que nos dice la previsión de hoy. A ese riesgo de lluvias hay que sumarle unas temperaturas que no pasarán de los 20 grados. ¿Y qué tendremos hoy en el Magazine Berrión? Pues hoy hablaremos de ese espacio para autocaravanas que se abrirá mañana mismo, que se inaugurará, mejor dicho, mañana mismo aquí en Berriozar, junto al Aula de la Naturaleza, cerca de... Eh, la, los colegios Mendialdea 1 y Mendialdea 2 Y para hablar de todo ello estaremos eh, en nuestro turno de entrevistas Con Miquel Echeverría, vecino de Berriozar, autocaravanista Y uno de los impulsores de la iniciativa Y con Raúl Maiza, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente Que ha sido eh, bueno, una de las personas que también ha llevado a cabo el proyecto Todo ello será más adelante, como hemos dicho, a partir de las 9 y media, después de nuestro boletín informativo. Un boletín en el que os traeremos todas las noticias de Navarra, de Ría y, como no, la actualidad más cercana de Berriozar. Todo ello aquí en Berriozar y Riatia, en el 100.8 de FM o en eguskiplaza.net. Viernes 28 de septiembre de 2012 comenzamos nuestro boletín informativo aquí en Berriozar y Irratia. Lo hacemos con las noticias y la actualidad de Navarra. Eh, comenzamos por la coalición Nafarroabay. Eh, y es que esta, la fractura que se ha producido en el seno de esta coalición es irreversible en Parlamento y en el resto de municipios, según ha dado a conocer el partido Aralar. La oposición de los dos ediles de Aralar en Iruña a las obras de Aranzadi ha abierto una grieta irreversible en la unión entre la formación de Pachi Zabaleta y el bloque conformado por el PNV y la asociación Zabalchan. Así lo confirmó ayer Asun Fernández de Garayalde, que sigue sin aclarar cómo se concretará esta Definitiva en la coordinadora de Aralar en Navarra sostiene que la decisión es firme y se trasladará a los ayuntamientos y al grupo parlamentario. Fernández de Garayalde aseguró que la eliminación de un sueldo de uno de sus dos concejales en Iruña supone una falta de confianza hacia los dos ediles, por supuesto una ruptura en lo que supone Navarra y por eso la decisión de la ejecutiva Fue el abandono de los concejales del Grupo Municipal. La parlamentaria explicó que dentro del Grupo de Navay en el Parlamento nunca ha habido disciplina, perdón, disciplina de voto, por lo que no entiende una decisión de ese calado por una discrepancia concreta en Pamplona. En ocasiones hemos votado en el Parlamento indistintamente sin que se haya tomado ninguna medida, según expuso Fernández de Garayalde. Según la coordinadora de Aralar, existen ciertos temas en los que no hay ninguna coincidencia ideológica dentro de Navay y conscientes de ello, decidieron dar libertad de voto. Además de esto, la reorganización en Pamplona podría romper uno de los acuerdos que permitieron la reedición de la coalición. Estos pactos prevén que las decisiones de calado dentro del partido han de tomarse por Consenso. El sector de barcos habría roto con esta máxima al reunirse al margen de sus compañeros para luego expulsarlos del despacho y comunicarles la pérdida de uno de sus salarios. Por otro lado, se confirma que ha habido alguna reunión, según leemos hoy en prensa, impulsada por Geroabay para tomar decisiones sobre el futuro de la coalición en esa localidad, en Pamplona, al margen de Aralar. Más allá del sentimiento de agravio que supone acatar el castigo económico de la pérdida de un, suelo, de un sueldo por discrepar, las condiciones que ofreció el sector de barcos a los dos ediles de Aralar eran peores que las que tendrán después de su marcha. Como concejales no adscritos que serán... Tendrán derecho a una liberación pero ganan peso político gracias a la consecución de una portavocía y del derecho a intervenir en todos los plenos. Pasamos a noticias de ámbito económico. Los sindicatos ELA y LAB de la cementera Portland exigen negociar el ERE en suelo vasco. Trabajadores de Cementos Lemona y Portland o Lasti del grupo Portland Bar de Rivas se desplazaron este pasado martes a Madrid a la reunión entre la dirección y las centrales sindicales. ELA y LAB reclamaron que la negociación sobre el futuro de los trabajadores se lleve a cabo en Euskal Herria, en cada planta industrial, porque el pasado 24 de julio Obreras ...y UGT validaron la destrucción de 291 puestos de trabajo del grupo... ...de los que 34 corresponden a la planta Vizcaína... ...y 28 a la planta a la factoría de Olasti. Lab informó que, de que el comité y 64 trabajadores de Lemoa... ...se desplazaron el pasado día 25 a Madrid... ...con motivo de la primera reunión del periodo de consultas... ...del expediente de extinción del ERE... ...presentado por el grupo cementero Portland Valderribas y que afecta a ocho fábricas, en, entre otros también a la de Olasti, a la planta que se encuentra en Navarra La denuncia del LAB es clara porque a juicio de la sede central sindical han constituido una mesa de negociación con cuya mayoría sindical lo único que pretenden es refrendar el anterior acuerdo marco firmado en julio de 2012 a espaldas de los seis sindicatos que ostentan representación en las ocho plantas del grupo cementero. Nos acercamos a Berriozar, donde hablamos del Día Mundial del Corazón. Un día que se celebrará mañana sábado, el 29 de septiembre, aunque el Centro de Salud y el Ayuntamiento de Berriozar han organizado durante esta semana un programa de actividades para promover el ejercicio físico regular y favorecer estilos de vida activos en la edad adulta como forma de prevenir y mejorar la salud cardiovascular. De esta forma se han editado diferentes folletos que proporcionan información y consejos... ...sobre los beneficios del ejercicio físico... Además, y como acto central, hoy viernes a las 12 del mediodía tendrá lugar en el Centro de Salud un breve acto informativo sobre el tema, tras el que habrá un recorrido a pie hasta la Plaza de Andalucía para asistir a una explicación con demostración práctica sobre el uso del gimnasio al aire libre que hay instalado en esa zona. La sesión terminará en la zona de las huertas ecológicas para realizar una visita guiada explicativa del proceso y beneficios de la elaboración y consumo de productos saludables. El centro donde de salud invita a toda la población a participar en las actividades propuestas y recuerda la conveniencia de hacer ejercicio físico en, la, eh, en las actividades diarias, es decir, caminando o subiendo y bajando escaleras. Además de eso, también, eh, también recomienda mantener una dieta saludable, evitar fumar y controlar el estrés como métodos para mejorar la salud y prevenir enfermedades. Y si para hoy está prevista la celebración del Día Mundial del Corazón en el Centro de Salud, para mañana hay otra cita ineludible para los amantes del turismo natural y de las autocaravanas. El sábado, es decir, mañana, se inaugura en Berriozar la primera área de autocaravanas de la comarca de Pamplona. El área de autocaravanas de Berriozar ya es una realidad, será el sábado, mañana el día fijado para la inauguración de esta zona de autocaravanas que será la tercera creada en Navarra uniéndose a las ya existentes en Cascante y Falces, eso sí, será la primera en toda Iruñería. Su emplazamiento está en la calle Plaza Ola junto al Aula de la Naturaleza, las huertas ecológicas y cercana a la Escuela Mendialdea. El programa de inauguración se iniciará a las 10 de la mañana con un recorrido por las faldas del Monte Zcava. Durante este suave itinerario se realizará una explicación sobre la flora, fauna y entorno del Monte Zcava y posteriormente se hará una visita casco al casco antiguo de Berrío y al Aula de la Naturaleza. A las 12 del mediodía tendrá lugar la inauguración oficial del área que contará con la participación de la banda de música Doñua de Berriozar y la comparsa de gigantes de la localidad. Después de este acto se realizará una comida para todas las personas inscritas con anterioridad. Y al día siguiente, domingo, continúan los actos. A las 10 de la mañana se podrá optar entre dos actividades programadas de manera simultánea. Por una parte habrá una subida montañera a las del montezcaba donde está situado el fuerte alfonso 12 o por el contrario un recorrido en bicicleta por la cuenca de pamplona desde el ayuntamiento de berriozar quieren agradecer además la aportación de todas las personas que han hecho posible la creación de esta área de berriozar Más actividades para el fin de semana. Concluye la Semana Cultural del Club de Jubilados con dos actuaciones. Por una parte, hoy viernes, día 28, el ballet andaluz de Ana Murillo estará encargado de amenizar la tarde del Club de Jubilados y mañana sábado habrá un baile solo para socios. Ambas actuaciones tendrán lugar a las 6 de la tarde hoy y mañana en el Club de Jubilados.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 Pues bien, hoy es el último día para apuntarse eh, a través de dos números de teléfono. El primero, el de Nafarroako Berchozale A, el 948 1437 47 y por otro lado, el del Servicio de Euskera Municipal, el 948 3003 59. 948 1437 47 y 948 3003 59. Otra actividad que vuelve a la carga este nuevo curso es la Ludoteca Cholín, que abrirá el próximo 1 de octubre y que permanecerá abierta hasta junio. Eh, para, con motivo de esta apertura han organizado una fiesta ese mismo 1 de octubre Donde ofrecerán también eh, información sobre la ludoteca Donde padres y madres podrán informarse sobre las actividades y los juegos que se realizarán en la ludoteca Horarios, etcétera eh, Además, eh, cada mes se tratará una temática diferente y harán actividades relacionadas con ella Habrá teatro, baile, manualidades, juegos, fiestas y muchas sorpresas entre otras cuestiones en octubre tratarán el tema de los amigos y las amigas y en noviembre el de la cocina y para diciembre está previsto el tema del invierno, todo ello en la ludoteca Cholín a partir del 1 de octubre y un último apunte también está abierto el plazo de inscripción en el eh...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 Punto es. Por otra parte, también habrá una presentación de esta actividad en Berriozar el 10 de octubre a las 7 de la tarde en el Kulturgune. Y para concluir nuestro boletín informativo, os ofrecemos la información deportiva. Comenzamos por el Berriozar Fútbol El Cartea y por los señalamientos que tienen previstos para este fin de semana. El equipo de primera regional de Berriozar se enfrentará al Burlades el sábado a las 6 menos cuarto de la tarde en Ripagaña, en Burlada. El equipo de juvenil de, se enfrentará al San Jorge también el sábado a las 4 aquí en Berriozar, mientras que el cadete A se enfrentará al Lagunac el sábado a las 10 de la mañana en Barañain. El cadete B tendrá como rival al Iruña el sábado a las 12 y cuarto del mediodía en Berriozar, mientras que el infantil A. Tendrá frente a frente al Bastán el sábado a las 10 y media de la mañana aquí en Berriozar. Por último el infantil B. Eh, jugará contra el Bide el sábado a las 3 y media del mediodía en Noain. También comienza la liga para nuestros equipos de fútbol femenino. El equipo de regional femenino de Berriozar se enfrentará a Lizarria el sábado a las 7 y media de la tarde aquí en Berriozar. Y un último apunte deportivo. Esta vez no hablamos de fútbol, sino de marchas montañeras. Y es que la marcha que había preparado el BKE Mendy-Taldea ha sido aplazada. Eh, la marcha montañera, esta excursión, iba, tenía como objetivo el Monte Valerdi de 1.195 metros. Eh, iban a realizarla mañana sábado. Pero eh, ha sido aplazada. No sabemos la nueva fecha que han elegido los del BKE para organizar esta nueva excursión. Pero en cuanto tengamos más información, os la ofreceremos aquí en Berriozar y Riatía. Y con esto concluimos nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones de Berriozar en, de, del boletín en Berriozar y Riatía en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.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 show aprende euskara en vivo <haz> <haz> <haz> <haz> en AECA y <haz> <haz> <haz> Ave diu sí, i demà no ho sé i demanou sé i digam nombs na para no més mas vadí com lle darríva i diga si alas en mi nom pati sana per tornar ali l'amor és com la grip s'agafa el carrer i s'acava ell Dingen, si vos durmt si en niet, si pensas, dan sorteer los próximos invitados ya se están preparando ahora escucharemos un poquito de música y enseguida estamos con todos vosotros para, hablarnos de, para hablaros de esa zona de autocaravanas que se inaugurará mañana en Berriozar y pues, hablaremos de todo ello con Miquel Echeverría y, y con Raúl Maiza. Golke golfe, espanda las kadiras y nada yugé, ninguno escumpandra, pero nosotras la brindabla. Seguimos adelante en el Magazine Berrión, estáis escuchando el 100.8 de FM, como os hemos comentado antes, vamos a hablar... De ese espacio para autocaravanas que se va a inaugurar mañana mismo aquí en Berriozar. Para hablarnos de todo ello tenemos eh, por un lado a Miquel Echeverría, autocaravanista, vecino, Caixo Egunón Caixo Egunon. Y por otro a Raúl Maiza, viejo conocido de esta radio por un asunto o por otro, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente. Egunón Egunon. egunon. Bueno, pues eh, como hemos dicho, esta, esta zona mmm, se va a inaugurar mañana mismo eh, y bueno, vais a hacer algún tipo de acto o algo que vamos, que vamos a poder ver en, en Berriozar? Eso igual me puede contestar mejor Raúl o no sé. Bueno, casi igual, bueno, o, entre Miquel y yo, sí. Yo igual te comento un poco lo que vamos a hacer el sábado y que te comente Miquel lo que vamos a hacer el domingo. Como prefiráis? Bueno, en principio, ya desde hoy mismo, desde hoy mismo a la tarde-noche, ya nos, nos vamos a juntar ya un poco en el área. La idea también es un poco los eh, vecinos y vecinas de Berrizar que seamos autocarabaneros o ya juntarnos a dormir en el área. Uh -huh. Y ya mañana es cuando realmente empieza un poco la inauguración. A las 10 de la mañana eh, eh, hay una salida... ...por las faldas del Monte Escaba, uh -huh. con ...nos hará la, la, la visita guiada... ...nos hará el encargado de jardines... ...que es el que mejor conoce un poco la... ...la flora y fauna de un poco de... ...del Monte Escaba. Uh -huh. ...y luego también visitaremos... ...lo que es el casco antiguo de Berriozar... ¿no? ...y luego, bueno, pues sobre las once... ...once y cuarto bajaremos otra vez... ...al área de autocaravanas... ...y bueno, visitaremos el aula de la naturaleza... ...que tenemos muy cerquita... Uh -huh. ...y, y las, las huertas ecológicas... Y luego a las 12 es cuando es un poco el acto oficial, ¿eh? Uh -huh. o Será una pequeña inauguración con un aurrescu, eh, subirán los gigantes y, y la banda de música, y bueno, pues pasaremos un rato majo allí, y luego nos iremos todos ya a, a comer. ...a comer, o sea, va a ser una inauguración por todo lo alto... ...con varios actos preparados, pero para el que todavía no lo sepa... ...para el que todavía no lo haya leído en prensa... ...comentadnos un poquito en qué va a consistir... ...esta área de autocaravanas de Berrios Miquel, por ejemplo. Bueno, el área en sí mismo es un aparcamiento... Eh, con, una, ...con un punto limpio en donde los, eh, las autocaravanas... Eh, ...pueden llenar o vaciar eh, las aguas que, uh -huh. que tienen... O sea, llevar un depósito de agua de agua limpia que es el que se usa bien para fregar eh, pues la vajilla o lo que utilicemos o bien para ducharnos uh -huh. y luego tiene otro depósito que es el depósito de aguas de aguas negras que es el donde pues van todo lo que es el váter vamos lo uh -huh. que, y entonces pues ese es un punto ...donde nosotros podemos eh, dejar ese... ...o bien cargar el agua que necesitamos... ...o bien vaciar el agua que, que hemos utilizado. Uh -huh. eh, así que es un, es un área, digamos... Eh, ...bueno, preparada... Eh, ...para mm, las necesidades de las autocaravanas... ...cosa que me parece que en toda Navarra hay... ...bueno, hasta ahora había solo dos, ¿no? Dos, dos puntos de estos. Áreas como tales hay dos puntos, hay alguna más... ...hay en alguna gasolinera, hay, hay algún punto... Eh, áreas como tales dos áreas donde pues, se pueda aparcar donde tengas un punto, un punto donde puedas llenar y vaciar hay solamente dos hay un área en cascante y hay un área en, en falces uh -huh. y esta es la primera en la zona de, de la cuenca de Pamplona y bueno esperemos que la gente pues eh, por su situación la, la utilice claro Efectivamente, si se hace será por algo, ¿no? Claro. <ríe> para que la gente, para que la gente lo, lo utilice. Y bueno, creo que este es otro ejemplo de colaboración entre, entre vecinos y ayuntamiento a la hora de dar forma, bueno, pues a una petición en este caso de las personas usuarias de autocaravanas. Eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió la idea de preparar un área especialmente para ello? Cualquiera de los dos podéis eh, comentar. Yo creo que fue, bueno, eh, por la cabeza de todos nos pasaba, eh, tú eres autocabanista, ves, eh, ves el sitio y, y tú ya te lo imaginas, tú ya dices, esto, esto vamos, está a huevo, <risa> que te dice. lo tenemos fácil, entonces, pero es lo de siempre, falta que alguien empiece a moverse, eh, que alguien, y en este caso, eh, José Germán, el director de la banda de música de Berrezar, eh, fue el que pues, empezó a, ya, pues, a hablar Pues, hombre, vosotros que andáis con autocaravana, ¿qué tal? Que, pues, ¿Y por qué no nos juntamos y por qué no hablamos con, con el concejal de urbanismo y vemos qué posibilidades tenemos? Y así empezó todo. Uh -huh. eh, pues en un, un comentario, oye, esto, ¿qué tal como lo veis? A juntarnos, a darle forma al tema, empezar a hacer los, bueno, pues, el proyecto, a ver qué es lo que necesitábamos, pedimos información en diferentes sitios, eh, pues qué es lo que se necesitaba, eh, si había que modificar eh, pues, las normas municipales, las ordenanzas municipales. Y bueno, una vez que teníamos todo en, pues todo planteado qué es lo que se necesitaba, pues el, el resto es empujar. Claro, pero parece que son cuatro cosas, pero en realidad es es un proceso que supongo que tendrá sus complicaciones, ¿no? Tanto lo que decías tú de mirar permisos y si había que cambiar algún tipo de legislación, como ver cómo se hace en otros sitios y así, me imagino que ese proceso eh, habrá sido largo, no en vano, creo que lleváis un año trabajando en ello, ¿no, eh, Raúl? Sí, bueno, más o menos un año Fue cuando, bueno, pues eh, como comentaba Miquel, pues José Germán y, y pues mucha más gente también, pues un día se me, se me acercaron Y bueno, la verdad es que lo tenían fácil, ¿eh? Porque bueno, yo aparte de ser concejal, también soy auto, <risa> bueno, soy furgonetero, ¿no? Entonces, bueno, pues la cosa estaba, estaba fácil, ¿no? Y bueno, sí, la verdad es que hace ya un año que llevamos trabajando un poco en el tema del área, ¿no? Y bueno, yo creo que con la experiencia que ellos tenían, pues ha sido fácil, ¿no? El plantear un poco cómo podía ser aquí en Berriozar. Lo que más ha costado así un poco, bueno, pues ha sido elaborar la ordenanza, eh, buscar y comprar pues los, el, el borne que hemos, que hemos colocado, el preparar un poco los, los paneles informativos, eh, señal, las señales... Y bueno, yo también destacaría que, bueno, desde el ayuntamiento... Pues bueno, siempre ha sido todo facilidades para hacer este área, ¿no? Yo creo que además, eh, después de haber hecho también el proyecto de las huertas ecológicas, este era un proyecto también importante para Berriozar y creemos desde el ayuntamiento que en, en malos tiempos, pues buenas ideas, ¿no? Y además unas ideas, pues eh, en lo económico, pues eh, económicas, ¿no? Uh -huh. Ya que, bueno, pues el presupuesto del área de autocaravanas, pues eh, justo pasa a los 6.000 euros, ¿no? Entonces, eh, no, es un, no es un macro proyecto, no es un gran proyecto, sino es, bueno, es un, lo que he comentado, uh -huh. una gran idea en tiempos malos, ¿no? Uh -huh. Y luego, bueno, destacar que es un área de autocaravanas que es eh, 100% pública, ¿eh? Porque, bueno, está hecha desde el ayuntamiento desde el principio hasta el final, con la colaboración de los vecinos y vecinas. Y digo esto porque la realización del área está, ha sido hecha por los trabajadores municipales, donde también ha intervenido Policía Municipal, que ha elaborado la ordenanza eh, ...se ha encargado de, de colocar y, bueno, de, de buscar las, las señales. Quiere decir que, bueno, que al final ha sido una, un trabajo, pues, de estos bonitos... ...que, pues, que interviene mu mucha gente, ¿no? Uh -huh. mm, casi un autoland, diríamos, y lo que pasa es que en este caso... ...han sido los trabajadores del, del ayuntamiento, pero, bueno, en colaboración... ...con, con vecinos y, y vecinas de, de Berriozar. Eh, luego hay otras cosas que también eh, conviene tener eh, en cuenta. Una de ellas son otras ventajas de... ...poder utilizar este servicio para los autocaravanistas... ...es que también podrán hacer uso de otro tipo de servicios... ...como las piscinas, etcétera, ¿no? ¿Habrá otro, otro tipo de, bueno, de, de, de ventajas para, esta, para la gente... ...que quiera utilizar esta área? Sí, nosotros en el, en el planteamiento inicial de cómo llevar el tema... ...una de las cosas que planteamos fue que el, el, la recogida... ...se hiciese en, en el polideportivo... ...entonces la recogida de la ficha... ...realmente esto funciona, hay una tasa de dos euros... ...por la carga de agua... Uh -huh. Y entonces esto funciona con una fichita. Esta ficha eh, hay que adquirirla en... Pues pensamos que era el mejor sitio. Está cerca. Está cerca, efectivamente. Y además es, eh, nos permite tener un sitio en el cual donde podamos poner, pues tienes, tienes paneles, tienes sitios donde... ...pues o bien los comerciantes de Berrozar... ...o bien diferentes colectivos de Berrozar... Eh, ...puedan poner pues qué tipos de actividades... ...se dan en el pueblo de forma que una persona... ...a la vez que va a cargarle eh, a buscar su ficha... ...pues pueda ver qué otras actividades hay en la localidad... Uh -huh. ...al final una cosa que es muy cierta es... ...la gente aparca pero la gente además se mueve... ...la gente en el fondo lo que está haciendo es turismo... Uh -huh. ...entonces eh, la idea nuestra es que... ...pues bueno, es una forma de atraer un turismo... ...un turismo que creemos que es atractivo... ...es un turismo que además eh, no es de, de pan y periódico como suelen decir algunos... <risa> ...es un turismo de consume y de lo que se trata es de que consuman en, en la en localidad... ...entonces uh -huh. es un poco pues la idea nuestra básicamente ha ido un poco en este, en este sentido... ¿no? ...en que pues bueno vayan al pueblo deportivo, allí se puedan informar... ...bien allí o vienen los paneles de, del área se puedan informar de las diferentes actividades... ...que hay en el pueblo, consideramos que es un pueblo además que tiene un montón de actividades cosa que, que pues, pues agradecer, ¿no? Hay un montón de colectivos en el pueblo que, que a lo largo del año pues, ofrecen diferentes actividades. Entonces, pues se trata de dar a conocer esto... Y de que la gente no solamente venga al parque y diga, qué bien, que tengo un sitio donde poder dormir, en la cuenca Pamplona. Uh -huh. eh, además, tengo un sitio donde llenar y vaciar, sino que además, pues, conozcan la localidad, conozcan lo que ofrece la localidad, que creemos que es mucho. Me imagino que ahora os toca daros a conocer, ¿no? Dar a conocer el, el, la zona de autocaravanas o eso. Eh, no sé, ¿hay alguna manera? Digo, entre... En el círculo de los autocaravanistas, me imagino que habrá que darle un poquito de publicidad, ¿no?, a esto. Bueno, eso, en el círculo de autocaravanistas, lo que se ve claro es que funciona el tema de los foros. El tema de, de, de Internet eh, hace que, que en poco tiempo tú puedas decir, eh, bueno, pues esto es nuevo, esto está aquí, y darlo a conocer a, mayor, a la mayor cantidad de gente, de hecho... ...las coordenadas se colgaron como a mitad de, de este mes... Uh -huh. ...y ya hemos tenido una visita de un italiano... <risa> ...entonces... todavía sin haber todavía inaugurado... Mitad, ...este no lo ha encontrado porque sí, ni lo ha encontrado porque... ...este lo ha encontrado porque lo ha leído en algún sitio... Uh -huh. ...entonces es cierto que este tipo de cosas funcionan... ...y bueno, y lo que esperamos es que la inauguración... ...que estamos 45 tocarábanas apuntadas de momento... ...pues eh, quede buen sabor de boca entre los que asistan... ...y luego después eh, el resto es pues eh, el boca a boca que se dice. Efectivamente, el boca a boca que vemos que más o menos ya empieza a funcionar... Eh, ...pues eh, nada más, nuestro tiempo se acaba... Eh, pero no queremos despedirnos sin daros las gracias Miquel Echeverría, Raúl Maiza, Esquerri Casco Por haber venido hoy aquí a Berriozari y Riratía. Mucha suerte con la inauguración mañana de este área de autocaravanas Y bueno, mucha suerte con, con el área también a partir de ahora Y que nos dure muchos años Vale, Esquerri, Casca, Esquerri, lleva, ¿no? Esquerri Casco. agur, Agur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 En el reloj, la noche abre su puerta en tu cabeza. En la TV un culebrón, la comida en el salón. Esperando una sonrisa, un te quiero una caricia. Las torna tornan gris tu habitación. Entrando con el odio tras tus ojos, ya no tienes su calor. El alcohol de su sabor, empezando con reproches, los insultos, el desprecio, y ahora no tienes nada que decir. Ya no sé si soy mujer o soy una mierda. Su vida está sin razón, despojada del valor, víctima de su miedo, del fracaso de sus celos ¡Oh! Y con el tema hay dolores de reincidentes, nosotros nos vamos a marchar. Eso sí, volvemos el lunes a partir de las ocho y media con el boletín informativo en euskera a partir de las nueve con el magazín Berrión. ¡Ay, ay, ay! Verás, dónde pasa a este Eta Betico, a Chincho Aquizán, eta ondo bici, ¡Ay, yo...